la gran expectativa, nosotros de Santiago Lesleo, tanto quince como el olímpico, nos sumamos rápidamente a esta iniciativa, autorizada de la Liga Nacional, que tiene fundamentalmente a fortalecer todo el proyecto que tenemos a nivel profesional con esta y la marca de la liga, con la incorporación, por supuesto del, de la mujer y, y el desafío de eh de y que esto sirva de aporte, por supuesto, y de motivación para todo el trabajo que viene realizándose en las federaciones, en la CAP también. En el caso de nuestra provincia, la verdad que es eh, una provincia histórica del Basque, que eh, sentía hace muchísimo tiempo eh, el Basque a materia de nuestra provincia y que justamente se estaba desapareciendo. Esto... Para nosotros va a ser una inyección muy fuerte, para los clubes de eh, Santiago Lesteo también, para que continúen evolucionando en la participación pues, de las mujeres en el deporte. Igual imagino que como siempre la misión de Quincea es competir, no solamente participar. Sí, por supuesto, nosotros siempre eh, nos gusta competir, además nos gusta representar lo que es la pasión del básquet de Santiago, que siempre, no importa la categoría que juguemos este ya sea eh, en el caso del masculino cuando estábamos de la categoría más baja y siempre apostábamos a ser competitivos porque nuestra gente nos empuja y aquí en este caso la femenina igual este, haciendo experiencia por supuesto pero con todas las ganas y, y las expectativas de, de que nuestra participación esté acorde por supuesto a, a lo que se va a organizar eh, con la liga profesional bueno y, ¿y ya dieron el puntapié inicial contratando a Pedemonte, un jugador de la casa vitale ese el emblema del básquet femenino argentino que es de Vega. Sí, la verdad es que tuvimos la suerte de contar Gisela la conocemos por, por siempre ir a verlo a Vega jugar eh, con eh, Kimsa, así que con la familia incluso también eh, acompañándola a nuestro club cuando jugaba Selva con nosotros. Eh, así que es como la, la sentimos como nuestra también. Eh, lo afectivo, así que, que Giselle esté jugando con nosotros y creo que también ha venido justamente porque es un jugador muy importante que recibe varias ofertas y nos sentimos orgullosos de que haya decidido ir a nuestra casa y seguramente tomar en cuenta el afecto que tenemos por toda la familia